n O s sea, e me sale solito la cabeza que me, me hace. Vamos allá. a q u í e s t o y El hijo del e cuarto, un tremendo flow. La gente dice que soy un. みんなときめがふまった。おかえり、むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ Me sale el sonido la cabeza que me hace. p i b la combinación PMK perfecta. Dijay Cúa.